A 7 en punto. La emisora comunitaria de Katia, Radio Rebelde 91.5 FM, con más fuerza. Estás en sintonía de tu Radio Rebelde 91.5 FM. Radio Rebelde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 En la dirección de esta estación, la 91.5 FM, Juan a r t e a g a En la coordinación general o de producción, Jesús a r t e a g a En la coordinación de educación, cultura y deporte, el señor Oscar Torres. Y quien está en la producción de este programa llamado Grada Popular, que se transmite todos los sábados de 7 a 9 de la noche y los jueves de 2 a 4 de la tarde. Su amigo Javier s a v i e r los puntos de contacto de la Grada Popular. Tenemos un blog Grada Popular. Blog Spot.com. a l l í encontrarás nuestros grupos de Telegram, Facebook, TikTok y WhatsApp. Así que no hay excusa para contratar la Grada Popular. Para los primeros que escuchan Grada Popular, e s t a es una revista contracultural, contrainformativa. En la misma también le damos un gran espectro a los emprendimientos. Le damos un empujón ahí y le damos a conocer también a los cultores, a los músicos y, a, por supuesto, a las escuelas deportivas que hacen vida en la parroquia Sucre y sus alrededores. Venimos hoy con una agenda variada, sobre todo deportiva. Vamos a hablar un poquito de lo sucedido en los últimos días, ¿no? Varios héroes deportivos hemos tenido en la patria grande de Bolívar, en Venezuela, desde donde transmitimos, en la ciudad de la Bolivariana de Katia, la parroquia Sucre, como todos los sábados de 7 a 9 de la noche. Estamos aquí. También le recordamos el blog de la emisora, el cual es grada, es Radio Rebelde 915.blogspot.com. punto Ahí vas a conseguir. El enlace al streaming de esta emisora que emite día a día、eh, variedad de programas que van desde lo político, lo social, deportivo, musical. Como toda emisora comunitaria alternativa, que, tenemos que tener variedad y, por supuesto, un poquito de lo acontecido en los últimos días en nuestras ciudades, en nuestro país. La cual se está viendo amenazada por cierto país hegemónico, del cual no me quiero acordar ni su nombre, pero lo tenemos al norte del norte. Los pequeñuelos de la Gran Bretaña, los señores de los Estados Unidos de América, los cuales pretenden ser los dueños del mundo y hacen el ridículo en diferentes plataformas, como por ejemplo lo hicieron. El pasado, esta semana ya en la Organización de Naciones Unidas, en su octagésimo aniversario, donde varios presidentes colocaron los puntos sobre el ají, hicieron un llamado a que la ONU tiene que tener un papel más protagónico contra todos estos puntos de guerra y estas, estos a s s e t genocidios que está llevando nuestro Planeta, ya vamos para casi dos años, 23 meses de bombardeo de parte de los sionistas de Israel contra la Franja de Gaza y ni hablar del resto de Palestina, una nación que está llevando desde hace más de 70 años bombardeos por parte de Israel y poco a poco van invadiéndole su territorio y exterminando al pueblo palestino. Algunos no quieren que digan esta palabra: exterminio. Eso es lo que está buscando los que gobiernan Israel, es decir, los sionistas, que tienen un plan. El s i n i s t a del señor Netanyahu llegó a la ONU con un mapa diciendo que ellos van haciendo el papel de lo que no hace la ONU, es decir, poniéndole coto. O bombardeando a todos los países que la han hecho mal a Israel. Imagínese lo, el cinista este que viene bombardeando. Empezaron con los países de, que tienen alrededor, Siria. Primero con Palestina, que ellos se quieren coger todo el territorio. Dicho por el mismo t r o n c que quieran hacer un r e s o u r c en e Gaza, el muy descarado. o o c m Todos sabemos que el plan es sacar un nuevo. Eh, pasaje o sacar un nuevo atajo al Mar Rojo para poder pasar su, los barcos de Israel por el Mar Rojo. Segundo, apropiarse totalmente de las riquezas petroleras y gasíferas que hay en, en las costas de Gaza. e s e es lo que está detrás de todo esto. Tercero,、eh, ir, ir ocupando y bombardeando todas las naciones que tienen alrededor, es decir, Siria, Irán. Yemen, que está a est otro extremo, casi llegando a África. Eh, Libia, eh, bueno, ¿cuántos países no han bombardeado a estos señores? El Líbano, por supuesto, el Líbano, que está al sur de Irak. Y no han bombardeado a Irak, dijo Netanyahu, porque supuestamente no han localizado bien cuáles son los terroristas. Bueno, ya los terroristas están en el poder. Si no lo sabías, Netanyahu, seguro tú los ayudaste a llegar al poder con el golpe de Estado que se le dio a Bashar a l a z a r Pero estos, estos señores del mundo, los, ellos se creen los dueños del mundo, quieren vernos las caras de estúpidos. Pero menos mal que en el mundo hay voces que se levantan, hay voces que dicen ya basta, esto se llama genocidio. Bueno, desde aquí, desde Caracas, Venezuela, queremos felicitar a Gustavo Petro por alzar su voz. También queremos felicitar a la agenda que ocupó la delegación de Venezuela en la Organización de Naciones Unidas, encabezada por su canciller, el señor Gil. e l mismo hizo una serie de reuniones que pasaron de más de 50. i n c l u s i v e se pudo reunir el ALBA, la, la Asociación de los Países Latinoamericanos y Bolivarianos y del Caribe. Hubo una reunión del CELAC, pronunciación de varias potencias que hacen vida también con el BRICS. Por supuesto, otro país que tuvo bastante relevo o relieve su discurso fue Brasil junto a Colombia. Otros que alzaron su voz por otros países latinoamericanos fueron el presidente del mismo Haití, o el encargado de Haití, perdón, el encargado de negocios de Haití, porque ahorita no hay presidente en Haití. Eh, debido al desastre político social que vive esta nación, esto debe tener seguro un detrás de esto, de estar tan seguro los Estados Unidos, porque Haití es una nación que no debería estar como está. Y bueno, se hizo un llamado a través de la misma República Dominicana, que es la nación que hace vida junto a ellos en la misma isla. Se hizo un llamado a todos los países latinoamericanos para que le metan la mano y el ojo. Haití, para que los ayuden como buenos latinoamericanos. Y nosotros, los, los venezolanos, tenemos un, el, un deber de ayudar a Haití siempre para que vuelva la calma para que se restablezcan todas las instituciones en este país, hermano. Esto es g r a d a popular, recordemos los puntos de contacto: 0412-736. 0577 042 736 0577 Vamos para ir calentando a escuchar un primer tema musical. Esto es un temazo llamado Blues para Biela, dedicado a Biela da e Costa. to do Comunitaria de Katia, Radio Rebelde 91.5 FM, con más fuerza. Sí, señores, ¿y e d ó n d e escuchaste ese tema? Ese temazo musical dedicado a Viela d la Costa, aquí. En grada popular por la Rebelde 91.5 FM, como todos los sábados de 7 a 9 de la noche. Esta revista contracultural, contrainformativa y de emprendimientos y deporte. Vamos de una vez a hablar un poquito de deporte, pues ya es que el deporte nos refresca y nos recuerda que son los verdaderos héroes de hoy en día, aparte de nuestros soldados que defienden la soberanía nacional. Son los atletas que nos representan a nivel nacional e internacional. Por ejemplo, el día de ayer en la noche, las chicas del béisbol, de la Federación Venezolana de Béisbol, acaban de obtener el título de campeonas panamericanas de béisbol y obtener así un título, s u b c a m p e o n a t o Segunda vez que Venezuela gana este título panamericano de béisbol femenino. El mismo se efectuó del 20 al 26 de septiembre en el estadio de, en el estadio de La Guaira, el, el Carneiro. En el estado de La Guaira, donde se enfrentaron por la final las selecciones de México y Venezuela, un partido bien apretado, el cual culminó nueve carreras por ocho a favor de nuestras vinotintos, es decir, de las verdaderas vinotintos que sí clasifican. La selección nacional, por segunda vez en la historia, queda campeona, segunda vez como campeona panamericana de béisbol femenino. Aquí no s d i c e la nota de la febebéisbol.org que nuestras venezolanas destacaron en su actuación desde el primer in n n i g logrando así ganarle a México nueve carreras por ocho. La, la ganadora del encuentro fue Marilín Yéndes al no permitir carrera ni GI en sus entradas lanzadas. Mientras que la o f e n s i v a destacó Kimberly Caicedo al irse de, de 4-3 con dos impulsadas y dos anotadas, así como Gabriela García al Ligar de 3-2 con dos remolcadas y dos anotadas. Esta medalla de Venezuela fue invicta. Recuerda que Venezuela ganó todos sus encuentros del torneo. En la ronda regular le ganó 11-0 a, a Cuba, 17-0 a, a la Argentina. 4 por 0 a Nicaragua, 8 por 4 a México. Y en las semifinales derrotó a Nicaragua 10 carreras por 1. Y en esta gran final se i m p u s o a México 9 carreras a 8. Esta es la segunda vez que Venezuela ganó un panamericano. La primera vez fue en el 2022, igualmente en el estadio La Guaira. En el estado La Guaira, perdón. De esta manera, las chamas vuelven a sellar su pase al Mundial del 2026. Bueno, contentos, felices, porque se den este tipo de noticias. Como hace dos o tres semanas que los muchachos del s o f t b a l l nos dieron por primera vez en la historia el campeonato del mundial de s o f t b a l l siendo la tercera selección en conjunto. Que nos da un torneo mundial de algún deporte en conjunto. La primera, recordemos, fue Venezuela al ganarle a Cuba en 1941, allá en La Habana, Cuba, cuando Venezuela fue campeón mundial de béisbol amateur. Seguidamente, la selección de fútbol de salón que ganó cuatro goles por cero al Uruguay en México en 1997, los campeones. Eso fue una hazaña del deporte del siglo XX. Y ahora mismo, estas muchachas a obtener. Estos muchachos o b t e n e r el título de campeones mundiales de softball. A pesar de que Venezuela siempre ha tenido un arraigo con el b e i s b o l y el softball, primera vez que somos campeones en esta disciplina. De hecho, hasta hace poco más de 10 años, Venezuela armó un mundial de softball acá en Caracas, en varios estadios de nuestra capital. i n c l u s i v e uno estuvo ubicado en las mallas cerca del Fuerte Tiuna, el otro en la Rinconada y、eh, se improvisó uno en otra parte de nuestra capital. i n c l u s i v e d e n t r o de l Fuerte Tiuna había otro más, habían dos estadios realmente. El otro estaba en la Rinconada. Y otra noticia importante. No es menos relevante, un deporte que está creciendo en popularidad, que en los barrios de Caracas y en varios sectores de nuestras ciudades se juega con bastante furor, más que todo en las fechas decembrinas, es la p e l o t i c a de goma. Pero la Federación Venezolana de Béisbol y la Federación Internacional o c o n f e r e n c i a i n t e r n a c i o n a l de Béisbol y Softball le llaman Béisbol f i v es e decir, Béisbol Cinco. Aquí nos dice en la nota de Febe b é i s b o l que la selección de b é i s b o l 5 juvenil jugará por la medalla de 11 en el Mundial Juvenil. Esta selección de Venezuela de b é i s b o l 5 juvenil perdió ante China Taipei en semifinales. Recuerden que estos encuentros casi siempre son a dos sectores. Por ejemplo, aquí nos ponen el team Venezuela Béisbol de Béisbol 5 juvenil. Tuvo dos juegos este viernes 26 en el segundo campeonato mundial juvenil. Primero se enfrentó a Turquía en los cuartos de final y posteriormente a China Taipei en las semifinales. En estos cuartos de final los venezolanos se impusieron dos sets: 9 a 1 y 4 a 2 a Turquía. En el primero destacó Ricardo Salazar con 6 turnos, 6 hits. Dos impulsadas y cuatro anotadas, mientras que el segundo también volvió a destacar Salazar, pero con, dos, con cinco turnos, cuatro hit, tres impulsadas y una anotada. Al ganar a Turquía, pasaron a semifinales contra China Taipei. En este encuentro, venezolanos cayeron en dos sets. Es decir, China Taipei nos ganó el primer encuentro, cero por tres, y el segundo, tres por ocho. Este sábado, 27 de septiembre, de la delegación de Venezuela tendrá un juego por la medida de bronce en las canchas de Parque La Loma. A las 7 de la noche, es decir, esto es en México, se está jugando este torneo. ¿no? Importante que este deporte vaya creciendo, más que todo porque el, la p e l o t i c a de goma o béisbol 5 es un deporte inclusivo. Se juega con. Hombres y mujeres en la cancha. Una de las reglas que hay entre ellas, para que vayan más o menos enterándose, cuando tú haces dos fouls, eres out automáticamente. Cuando tú pegas la pelota de la pared final, es un out automático. Hay ciertas reglas que pueden incomodar a algunos que juegan en el barrio, pero hay que aplicarse a las reglas. Y otra de las reglas esenciales es que siempre los cinco que estén en cacha n t i e n e que haber siempre d o s Mujeres en la cancha. Así que este es un deporte inclusivo en el cual se está multiplicando para volverse pronto, pronto, pronto un deporte olímpico. Bueno, venezolano, ¿de qué hablar a nivel internacional? Y por supuesto, todavía siguen los escándalos y, lo, y la, telenovela con, la telenovela vino tinto. Hay que llamarlo así, como ya tenemos avión vino tinto, harina de maíz vino tinto, malta vino tinto. Eh, ¿Qué más tenemos vinotinto? Ah, hay un bojo de productos vinotinto, ¿no? Y este producto llamado la vinotinto Vamos al Mundial fracasó. Es un producto que no dio al fin el objetivo que todos buscaban, ¿no? O el sueño que nos vendieron los mercaderes o <risa> la mercadotecnia de la Federación Venezolana de Fútbol, ¿no? Y entonces uno se pregunta. Como Venezuela ya está organizando, a pesar de que quedó ya eliminada de una posibilidad de ir a un mundial, o un repechaje, estábamos luchando. Ya tenemos juegos pautados para dentro de al menos dos semanas. Ejemplo, tenemos que jugar un juego amistoso contra, Argent contra Argentina en Miami este 10 de octubre. Un viernes 10 de octubre tenemos que jugar contra la Argentina y no siquiera tenemos un técnico oficial. Hablan de, un, de que vamos a tener un técnico que no va a dirigir nada más por esos dos encuentros. Otros hablan de que los rumores más grandes son de que Vizcarrondo, un, un director técnico de la Selección Sud-17, no va a dirigir por el resto o, o, antes que comience la, la eliminatoria y la Copa América siguiente. Y vamos a tener otro encuentro más polémico todavía, el día martes 14 en Chicago contra Belice. Y uno se pregunta, ajá, y este rival, ¿quién lo, se lo inventó? Sabemos que Belice es una nación centroamericana, pero nunca nos hemos enfrentado a esta nación. ¿Quién buscó ese encuentro? ¿Qué garantía o qué emocionante va a tener esto de.? Para nuestros muchachos. La verdad que、no、entiendo, cada día entiendo menos a la Federación Venezolana de Fútbol. Fútbol. Y en otra nota que tenemos aquí la Federación Venezolana de Fútbol, ellos nos anuncian que la gran final de la Copa Venezuela 2025 se disputará entre la UCB y Carabobo Fútbol Club. Esta gran final、eh, se va a estar efectuando en partidos de ida y vuelta primero、eh, este primero de octubre. Se comenzará en el estadio Olímpico y el 8 de octubre en el estadio Misael Delgado, o sea, partidos de ida y de vuelta, ambos juegos a las 7 de la noche. Aquí nos cuentan que ambas finales llegaron a este certamen desde la fase final de la competencia, tras ubicarse entre los conjuntos que más disputaron los cuadrangulares finales. De, entre ellos, Carabobo Fútbol Club, que eliminó a Dinamo Puerto en octavos de final y a Portuguesa. Por su parte, a la UCB, s u p e r ó a b a r q u i s i Metro Sport Club, a n z u á t q u e z Fútbol Club y al vigente campeón deportivo La Guaira para instalarse en la gran final. Esta presente edición del torneo, que se inició el 4 de junio con la participación de 28 equipos, 14 clubes de la Liga Fútbol b, y 14 clubes de la Liga Fútbol B2, Esta Copa Venezuela ha consolidado con un torneo con potencia, con talentos jóvenes de cada institución y que brindaron oportunidades a todas las canteras de ambos equipos. Lo único malo que vemos nosotros de esta Copa Venezuela es que no da c u p a s a torneos internacionales. Está bien que les des participación al o s equipo s de Liga Fútbol B2 y deja conocer nuevos chamos en la primera. Pero, ¿de qué vale ir en un torneo donde estás arriesgando e invirtiendo espacio, tiempo, logística, para que no se te,、no、te dé ni siquiera un cupo, un cupo a la Copa Suramericana, por lo menos a las fases de clasificación? La Federación tiene que revisarse y volver a replantear la Copa Venezuela para que tenga un poquito más de entusiasmo. También no, nos dice la. la La nota de la Federación Bresolona de Fútbol que este juego lo va a transmitir, se va a, ver, se va a poder ver por la señal abierta a través de b e n e v i s i ó n del canal b e n e v i s i ó n Canal 4, también por su, el streaming del canal de la Liga de f ú t B o l y tendrá cobertura radial por FM Center. Así que, bueno, los fanáticos del de Carabobo y de, de la UCB se van a estar enfrentando. En un par de encuentros, el primero, el, el primero de octubre en el Estadio Olímpico a las 7 de la noche y el 8 de octubre en el Estadio Misael Delgado de Valencia. Esperemos que todas estas ...estas... ocurrencias, esta gran final, se mejoren para más adelante y se den cupos internacionales de grado popular, siempre con la autocrítica y con la aseveración de que bueno... cada día se haga algo mejor. Pero hay que ponerse también los zapatos en el equipo s de segunda división,、Ajá. para que yo voy a viajar tanto, para que yo voy a esforzarme, o si sea, al final no hay un cupo para nada. Y en otra nota, no menos importante, la, la selección Vinotinto de futsal se alzó con un torneo amistoso que se realizó en el, en el Parque n a c i o n a l u n i d a de Caracas, es decir, en el Paraíso, en el famoso PNU o en el Cocosaurio. Este mismo se realizó del 19 al 23 de octubre, se invitó a una selección internacional, la de Cuba, y se enfrentó a otros dos quintetos nacionales. En la misma salva a ir oso la selección vino tinto preparándose para futuras contiendas, que sabemos que e futsal en Venezuela Es potencia a nivel mundial. Este grado popular por la 91.5 FM, tu Radio Rebelde. Recuerda de, de entrar al blog y compartir su streaming, que el mismo es, no no es más que Radio Rebelde 915.blogspot.com. punto Vamos a escuchar este temazo que nos hizo en vivo nuestro amigo a f r o s c o en. un Programa guiamado también del mismo nombre, grabado popular, pero en otra emisora. Este es un homenaje a las mujeres. Bueno, todo un tema dedicado a, a las mujeres. Luchando contra opresiones culturales, leyes y costumbres desiguales, mujeres seres de luz alumbrando en la oscuridad de esos males. Luchando contra mitos, prejuicios y religiones, ok, sin ofender, me cuesta creer el cuento aquel de Adán y Eva que por una manzana se c o n d e n e eternamente a la mujer. Se caen los mitos y los cuentos de hadas. Las doncellas en los castillos ya no quieren ser rescatadas por p r í n c i p e hijos de feudales reyes opresores. Príncipe que se convierten en crueles conquistadores. Las doncellas salieron del cautiverio espiritual, del cautiverio cultural. Se multiplican las heroínas de carne y hueso. De ideas, de acción y de revolución No de mitos, no de cuentos ni de leyendas No de Hollywood farándula ni pasarela Por favor señor apague a la tele duela, ok Pura distorsión con toda la mala intención. Eso es lo que transmiten los medios de comunicación. Hombres contra mujeres, mujeres contra hombres. Guerra entre sexos. Mujeres y hombres siguen asumiendo estereotipos inseguros de ellos mismos. p a t r i a r c a l inyección de educación. No permita que a tus hijos los eduque. La televisión, escúchalo. Así que pendiente. Un homenaje para ti, mujer. Con tu lucha, con tu espíritu, siempre nos enseñas a ser, nos enseñas a amar, nos enseñas a cantar. Desde Barlovento, un grito de identidad contra el racismo, contra el colonialismo, cantan las mujeres del grupo L.E.U.A. g Soy afro, mi gente, soy afrodescendiente. Y el cumbre de mujeres mis afrohermanas. Y ven en palacio, s y m a r r o n e a n d o Tocando el kitipla, kitipla, kitipla, kitipla. Ancestros y ancestras están hablando. Cultura milenaria se está expresando por sus manos. Y en nuestros corazones y alma ha quedado guardado el legado. El cuaray repano está vibrando. La c a c i curquía con guaycaipuro. Desde la cima de Caracas están cuidando. Pero... Cuando por su nombre más, la que dijo los p o m a r fuerza espiritual del mundo, la vida sana, los a r q e l o g o s de la mexicana, con tal azar de i n t o avión, el tiro de l o filistas, a g e r a liberación, y la gente africana, que va odiando la guerra colombiana, y la Europa. Se... En el canje humanitario, los ancestros la están cuidando a diario, odiada por su gobierno, por el imperio. Criticada por sus diarios, pero querida en el corazón de los vecindarios. Saberes populares, saberes ancestrales, amas de c a s a obreras y profesionales. Cantan con Mercedes Sosa en una sola voz y un corazón gigante. Que vivan las estudiantes, forjando la patria, trabajadoras sociales. Este es nuestro pequeño homenaje. Argelia Laya. Irene Huguetto, Josefina Britton, Manuelita s a e z Luisa Cáceres Arismendi, Yomar, Manucha Algarain, Josefa Camejo, siempre es amantes de la libertad, luchadoras por la igualdad, pero escucha poeta, llegó tu mensaje al corazón de las comunidades cuando le cantaste al ser más consciente. Soñarle hombre como esa niña que va entre el monte corriendo, que se hace joven, que se hace vieja, pero que sigue sonriendo. Nuestra hermana Solimar Cadena, oye, nuestra hermana Solimar Cadena. Así que d e aquí, un saludo a toda la mujer venezolana, la mujer luchadora del mundo, ok. Visiten nuestro blog Radio Rebelde 915.blogspot.com. Sí, señores, volvemos en tu g r a d a popular cuando tenemos ya las 7 con 37 minutos de esta tarde-noche fresca de Caracas. Ha disminuido las lluvias, pero bueno, no nos podemos quedar todo el tiempo que si hay lluvia, que si hay calor. El hombre o las personas somos, los humanos somos muy, muy i n c o n f o r t a b Pero en el l a d o popular, bueno, hacemos el llamado a que seamos un poquito más tolerantes y respetemos al otro. Por ejemplo, ¿cuántos discursos hubo hoy o todos estos días en la ONU? En su octagésimo aniversario, ¿no? 80 aniversarios de la Organización Naciones Unidas, donde muchos dieron su punto de vista, otros simplemente fueron simplemente a justificar las guerras y los genocidios. Y así estamos, esperando que la organización se pueda manejar de una manera, mejor manera, donde se entienda que la multipolaridad es lo que vale y no. Un solo pensamiento y un solo accionar. No nadie que me diga, no, tú eres bueno, tú eres malo. No, no, no, señor. Hay que tener respeto por el otro. Usted no puede ir a un territorio, invadirlo, saquearlo, matar a sus personas todos los días y quedarse tan impune como está ocurriendo con el pueblo palestino. Increíble que apenas en el siglo XXI, donde estamos. Todavía esté ocurriendo este tipo de situación. Y bueno, en g r a d a popular no nos quedamos atrás y vamos a hablarles un poquito más de los acontecimientos que han ido ocurriendo respecto a las locuras que están ocurriendo en el mundo, ¿no? sobre todo en Palestina.、Eh, invocamos una vez más. A la gente de h i s p a n TV, a la cual siempre nos trae noticias sobre lo que está ocurriendo en este pequeño territorio llamado Gaza. El mismo ya lleva 23 meses de acoso y de bombardeos continuos por parte de una nación llamada Israel. Por ejemplo, este petitorio que hace Sudáfrica sobre. La situación en Gaza, ellos piden, Sudáfrica pide al, a la Organización Internacional de Justicia que declare a la Corte Internacional de Justicia que emita un fallo que declare lo que se está cometiendo, que se está cometiendo un genocidio en Gaza y que ordene su fin inmediato. En la declaración de Cyril r a m a p h o s a presidente de Sudáfrica, durante su discurso en la octagésima sesión de la Asamblea General de la ONU, dijo lo siguiente: Sudáfrica ha actuado en aras de salvar vidas al insistir en que la Corte Internacional de Justicia debería dictaminar que efectivamente se, se está cometiendo un genocidio en Gaza, Y que este debe cesar. Ha señalado que hay un, crecimiento, un creciente m i o un c r consenso i e e n t c mundial de que Israel está cometiendo genocidio en Gaza. Haciendo alusión al informe de la Comisión Internacional Independiente y que, de Investigación de la s n a c i o n e s Unida s sobre el territorio palestino ocupado, que confirmó que Israel está cometiendo un genocidio en Gaza. Dice lo siguiente también: mientras los palestinos siguen enfrentando genocidio y hambruna, tenemos el deber de actuar. Al mismo tiempo, ha lamentado la inefectividad del Consejo de Seguridad de la ONU y la erosión de su credibilidad por su fracaso a la hora de defender el derecho internacional. Asimismo, el presidente de Sudáfrica ha saludado a la ONU. Que un enorme o un número creciente de países hacen su voz por el reconocimiento del Estado de Palestina y ha afirmado que el pueblo palestino merece un Estado en paz junto a un Israel en paz. En este sentido, ha subrayado que los países miembros de la Organización de Naciones Unidas tienen la máxima responsabilidad de garantizar y proteger los derechos del pueblo palestino a la autodeterminación. Sudáfrica presentó la demanda contra Israel en diciembre de 2023, acusándolo de violar las obligaciones derivadas de la Comisión sobre el Genocidio en sus acciones contra los palestinos de Gaza. Desde entonces, el tribunal ha dictado una serie de medidas provisionales que ordenan a Israel tomar medidas para p e v e n i r actos de genocidio. La semana pasada, Brasil se unió a una lista creciente de países que ha buscado intervenir en el caso, incluidos Colombia, México, España, Turquía, Chile, Irlanda y otros. Por otra parte, en sus declaraciones del presidente de Sudáfrica, él aseguró que, que las acciones del presidente Donald Trump h a, a colocado el comercio como un. Arma. Es decir, ha utilizado el comercio como un arma con varios países. Ha señalado que las prácticas comerciales unilaterales y la coerción, coerción económica t i e n e un impacto negativo en muchas naciones, tal cual es el caso del bloqueo a Cuba y el cual debe retirársele. En este contexto, Ramaphosa ha instado a redoblar los esfuerzos para. Fortalecer el vínculo entre el comercio y desarrollo, y ha afirmado que el Tratado de la Ley de c r e c i m i e n t o y Oportunidades para África, AGOA, por sus cifras en inglés, es un acuerdo comercial preferencial que ofrece acceso libre de aranceles y cuotas para miles de productos de 32 países africanos. El mismo debe continuar, aseguró el presidente de Sudáfrica, c y r i l r a m a p h o s a Y bueno, muchos de los presidentes que fueron a Nueva York a declarar, por supuesto, a reclamar sus derechos como el presidente de Cuba, el cual también hizo un llamado a las naciones del mundo a que, por ejemplo, el casilla cubano denuncia el despliegue militar de Estados Unidos del Caribe como injustificado. Expresando el apoyo total de su país a Venezuela ante la ONU, dijo lo siguiente: en el mar Caribe se cierne hoy la amenaza de la guerra con un despliegue naval y aéreo de carácter ofensivo, absolutamente injustificado, con misiles y medios de desembarco y asalto y submarinos nucleares. Ha declarado este sábado el ministro de Asuntos de t e o r e a de Cuba, Bruno Rodríguez p a r r i l l a ante la octagésima. Periodo de sesión en la Asamblea General de Naciones Unidas. Además, ha criticado a los estonios por lanzar misiles balísticos para aprobar su capacidad nuclear, declarando que Estados Unidos esgrime el pretexto de combate al crimen y al tráfico de narcotráficos, i c c o s de n a r ó t leyenda en la que nadie en esta sala cree. Asimismo, el c a n c i l l e r Cubano sobrelleva el total apoyo de su país al gobierno bolivariano y chavista de Venezuela y a la Unión Popular Militar encabezada por el legítimo presidente Nicolás Maduro. Además, ha enfatizado que la intervención de embarcaciones o buques pesqueros y las acciones agresivas de Estados Unidos generan una coyuntura peligrosa que viola el derecho internacional, amenaza la paz y la seguridad regional. Y bueno, que hablar de la. Del s e i p e t e r n o bloqueo económico que tiene la nación estadounidense contra la misma mayor de las Antillas, la nación de Cuba. Increíble, señores, cómo la ONU se deja pisotear una y otra vez en, a cada rato con, las, con lo que hacen los Estados Unidos a nivel global, porque al final, ¿quién surte de armas a Ucrania? ¿Quién surte de arma s a Israel? Es un país armamentista, es un país guerrarista como los Estados Unidos. Así se creó y así va a seguir hasta el fin de, de los siglos. Hasta, hasta que llegue una, un imperio más fuerte y los ponga en su lugar. No estamos con esto llamando a la Tercera Guerra Mundial, por favor. Nadie quiere una guerra mundial. Este es grado popular por la 91.5 FM. Hoy, 27 de septiembre 2025, recordamos que esta grada popular se retransmite, se hace reposición mañana domingo h a s t a mismas horas, de 7 a 9. Y los jueves tenemos una nueva cita de 2 a 4 de la tarde. Ya iríamos para nuestra quinta emisión de grada popular todos los jueves de 2 a. a 4 recordando un poco la parrilla de grada de radio rebelde aquí en la 91.5 fm por ejemplo mañana domingo tendremos el programa a las 9 tradición conciencia con nuestra amiga valerín lópez a las 11 mente y café totalmente en vivo desde los estudios de radio rebelde a las 11 de la mañana Eh, a las 4 la reposición de traición d conciencia. Y a las 7 de la noche, como ya dijimos, grada popular del día de hoy, sábado. Y en la noche a las 11, metal global con nuestra amiga Coromoto Yaraba. Programa de rock. emitidos desde Caracas Venezuela para todo el mundo recordemos que, que Radio Rebelo tiene una serie de programas que se transmiten a las 11 de la noche la mayoría son de rock comenzamos los jueves con Cultural Rock de Paul Gidman a las 11 de la noche el día de ayer sonó Rude Boy Train SCA s i n un programa SCA con el panita desde Barquisimeto para el mundo el panita Henry Azuaje Y los sábados suenan hoy programa Mistura, un programa de rock hispanoamericano hecho desde Lima, Perú para el mundo. Habíamos escuchado Blues para Biela, después Homenajes a la s Mujer e s por parte de nuestro amigo Scott Afresco. Y ahora vamos a escuchar un temazo del señor Bob Marley llamado Kinky Reggae.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 Ajá, ajá, de vuelta en tu grada popular. Ahí escuchaba nuestro amigo Ricardo Marín con su tribuna deportiva. O derecho deportivo, mejor dicho. Derecho deportivo, la cual estamos difundiendo todos los sábados y jueves por Radio Rebelde en esta grada popular. Una nueva columna que se nos une para difundir un poquito más. Todos los derechos que tienen los clubes formadores de nuevo atletas hacia los, algunos clubes profesionales que se quieren llevar los créditos y no pagar los derechos de formación que poco a poco van ganándose los equipos que hacen v i d a en nuestras o r g a n i z a c i o n e s barrios. Y urbanismo, exactamente. Porque a nivel mundial, la FIFA y la Federación Venezolana de Fútbol, así como en otros deportes, debe cuidar los derechos deportivos de estos clubes que tienen 5, 8 o 10 años formando un atleta y viene un vivaracho、eh, un club X y se lo quiere llevar sin pagar los c r é d i t o s Que deben. Esto es grada popular por la 9 9 5 FM y en este aspecto vamos a entrar ya a la agenda de lo que es el teatro. ¿no? Estábamos invitando toda esta semana a ir al teatro Aquiles Nasoa, por ejemplo, este domingo. Vamos a tener una obra, una nueva obra de arte infantil dedicada a Hugo Chávez. ¿Quiénes la están realizando? Nuestros amigos de Comunicalle. Los amigos de Comunicalle, los cuales pueden encontrar en Instagram a través de Comunicalle21, están realizando una serie de. Obras teatrales para los infantes todos los domingos a las 3 de la tarde. Así que acérquense, q u esto e está muy bueno y lo mejor, totalmente gratis. Así que no dejen de asistir. Y por ejemplo, este domingo 28 vamos a tener Hugo Chávez, una, una biografía que es c o m o u n Cuento totalmente gratis a partir de las 3 de la tarde. Lleguen un poquito antes, como ya nos invitó también nuestro amigo director de la n u editorial s t r o amigo r e c de d e la t o r i Tinta, Papel y Lápiz.、Nos、envió un audio el pasado jueves y vamos a estar colocándoselos dentro un r a t i c o para que entienda un poquito de qué va la obra. y esta nueva alianza que tiene la gente a comunicalle con、eh, con la gente del teatro Aquiles Nasoa que es del corazón salsero el corazón salsero son los que se hacen cargo de este teatro recuperado el mismo era el cine Urdaneta de ahí de Puerto Escondido así que este domingo la invitación es para que vayan a ver esta nueva función A las 3 de la tarde, lléguense un poquito antes para que se puedan tomar algunas fotografías e imágenes con varias de, la, de los a s ...de l actores o actrices que están vestidos de personajes que involucran c o m u n i c a c i e s Por ejemplo, anda por ahí una arepa dando vuelta por todo el teatro. También está Aquiles Nasoda en la puerta del local. Ahí te puedes tomar una selfie con Aquiles Nasoda. Está nuestro amigo. También hay otros personajes, están las muñequeras y está, por supuesto, un stand de libros de los amigos de tinta, papel y lápiz. Asimismo,、eh, tenemos que invitarles a la última función de la obra de teatro Los Cuatro de Copenhagen, una obra teatral que se está realizando en el Teatro Alberto de Paz y Mateo. Se estuvo realizando desde el 11 hasta el 28 1 hasta el 2 de septiembre, es decir, mañana es la última función a las 6 de la tarde. ¿Dónde queda el Teatro Alberto de Paz y Mateo? Muy fácil, en la Avenida Los Manolos, con Andrés Bello, aquí en Caracas, muy cerca del Colegio de Ingenieros. ¿Te quieres enterar de más obras teatrales? Facilito, te metes en Instagram a través de la cuenta cnteatro y Venezuela abreviado le colocas cnteatro-be y ahí podrás conseguir el resto de las obras a estrenarse. Aquí ya nos colocaron una,、eh, nos dicen que este fin de semana、eh, nos invitan a dormir. Tal vez soñar con un juego teatral. Una. Basta r este sábado y domingo en el Teatro Alberto de Paz y Domín y Mateo a partir de las 4 de la tarde, totalmente gratis. Dormir, tal vez soñar un juego teatral. De. En la dirección, María Brito y en asistencia de dirección, Angélica Rinaldi. Así que. ¿Quieres ver teatro gratis? Bueno. Este domingo 28 a partir de las, de, la tarde, en, de las 4 de la tarde en el Teatro Alberto de Paz y Mateo, que está ubicado en Avenida Los Manolos con Avenida Andrés Bello de Caracas. 4 de la tarde totalmente gratis, así que oportunidad de ver teatro g r a t i También los invitamos a visitar la página de nuestros amigos de l editorial. tinta papel y vida que están tinta papel y vida que están cumpliendo 40 años y tienen un sinfín de libros y portadas de sus bellos marca libros los mismos son interactivos tienen realidad ampliada pueden adquirirlos o pueden acercarse a su s t a n d que está ubicado en va a estar ubicado en el teatro a q u i les nazoa del silencio, antiguo teatro cine Urdaneta. Mañana a las 3 va a estar con su obra sobre Hugo Chávez Fría. Así que no hay excusas, tiene dos obras, las dos son gratis. Tenemos esta del domingo 28, Hugo Chávez, una biografía que es como un cuento a las 3 de la tarde. Llégate un poquito más temprano para que puedas v e r l a、eh, Tomate r fotos con los amigos y actores de Comunicalle. Y también tienes a los amigos del Centro Nacional de, de Teatro que nos están invitando a ver esta obra totalmente gratis llamada Dormir, Tal vez Soñar, un juego teatral. A partir de las 4 de la tarde en el Teatro de Alberto de Paz y Mateo. O sea, Esas son un par de agendas que tenemos por ahí. Para el día de mañana, si no, puedes ir el sábado, el primer sábado de cada mes, es decir, el sábado 4 de octubre, dentro de 8、eh, días, se va a estar realizando una nueva jornada de la gente de nuestros amigos de la Feria Conuquera. Lleva tu bolsa y podrás disfrutar los mejores productos de la f Que se plantan alrededor de Caracas. Ahí tenemos legumbres, tenemos frutas, tenemos ricas mieles, leche de cabra, quesos y un sinfín de productos totalmente naturales sembrados alrededor de la Gran Caracas. Hay productos de latillo, hay productos del junquito, hay gente que trae productos de toda la Gran Caracas, inclusive hasta champiñones se producen en la Gran Caracas. ¿Qué les parece? Así que vayan también y se meten a a feriaconuquera y ahí podrán enterarse de la agenda completa. Porque esta agenda no es solo que usted va, se sirve de un producto. No, este espacio es un pasillo donde puedes compartir con una serie de productores y en la misma se hacen debates. Por supuesto, te está invitando a llevar tu bolsa para que no contamines y también para que lleves tu p a r a g u a s porque sabemos que Caracas está lloviendo、eh, muy seguidamente. Este sábado, 4 de octubre, a partir de las 9 de la mañana, Feria Conuquera, con nuestros amigos de feriaconuquera. Una feria conuquera agroecológica. Que arriba a su decimoprimer aniversario y esta es su edición número 124. Seguramente tendrá、eh, presentación musical y también debate sobre qué es el conuco, cómo es la producción agroecológica en, en los alrededores de una ciudad como Caracas y los debates que normalmente se deben dar acerca de los precios de los productos también. n o Sabemos que hoy día el precio del dólar, hay que decirlo, está más aceleradamente aumentando. Y por supuesto, nosotros l a m e n t a n d o esa inflación que se va generando poco a poco por la especulación de algunos, lament, algunos comerciantes que la verdad. No le han dado todavía un parado a la eco, en la economía a esa especulación. También desempolvamos aquí de nuestros de e n u s t recuerditos o s r de algunas cosas que vamos recogiendo en las redes sociales. Tenemos que la se e s t a b a realizando el día de hoy y mañana el octavo mercadillo del buen vivir. Por ejemplo, mañana domingo a partir de las 2 de la tarde va a, estar, va a haber estampados de camisetas. Hay que llevarse cada quien se l a su camiseta para que le estampen los bonitos diseños que a h í están. Y de 2 a 5 de la tarde va a haber un taller de dibujo. Así que si tienes alguno de estos chicos y chicas los cuales quieres estimular su creatividad, y por supuesto, dale un domingo diferente, a, acércate a lo que es. El eje del buen vivir que está ubicado en los jardines del Museo de Ciencias aquí en Caracas, en Bellas Artes. Hay un bello pasillo que está por ahí, que es el, son los jardines del Museo de Ciencias. Ahí vas a conseguir este octavo mercadillo del buen vivir. Seguramente va a estar a m e n i z a d o también con música. Mañana domingo continúa con estampado de camiseta a partir del a h o r a de la tarde. Te invitan a que l l e v a s tu camiseta y de 2 a 5 va a haber un taller de dibujo. Esto estimula a nuestras chicas y chicos a ser un poquito creativos y, por supuesto, dejar el celular a un lado. Recuerda la campaña que tenemos: cero pantalla, es decir, alejar a los chamos de las pantallas y de los videojuegos. Por los celulares que hoy día se están convirtiendo en nuevos zombies. Y nosotros, desde Grada Popular y la Radio Rebel, hacemos ese llamado a que estimules la educación de tus hijos. Llévalo a los museos. Recuerda que los museos tenemos varios en Caracas,、eh, específicamente en la zona entre las Bellas Artes y c o l e g i o Ingeniero. Hay más de seis museos, los, en su mayoría, en un 95%, son totalmente gratis. Puedes pasearlo para que vean obras que tienen hasta más de 100 años. Por ejemplo, Francisco Miranda de la Carraca está allí y tiene más de 100 años en la Galería de Arte Nacional que está saliendo del Metro Bellas Artes. Y en la nueva Plaza de la Juventud. Después puedes caminar un poquito más a llegar a Plaza de los Museos. Puedes entrar al Museo de Ciencias o a Bellas Artes que tienes al frente. Y seguidamente entras al mismo Museo. Al mismo parque Los Caos, que es un museo a cielo abierto, donde vas a ver varias obras, puedes disfrutar también bien de la bella Fuente Venezuela que está allá adentro, una espectacular obra que hizo Narváez para la ciudad y la cual se conserva gracias al patrimonio con la alcaldía de Caracas. Y por supuesto, cuidarla, cuidarla que es lo más importante, cuidarla y, y celebrar que todavía está con nosotros. Seguidamente te vas a, después que haces ese pequeño paseo que te estamos indicando, vas al e Buen Vivir, e l eje de Buen Vivir, que es el, los jardines de Museo de Ciencias, y compartes con tus chamos y tus chamas un poquito de lo que es el estampado y lo que es el dibujo. Ahí vamos a estar seguramente muchos. Estimulando a los chamos a que se atrevan a hacer un poquito de arte. Vamos a un nuevo corte musical en g r A d popular.、Eh, cuando tenemos las 8 con 7 minutos de la tarde. Vamos a escuchar este temazo de nuestro amigo Manu Chaco. Oh, niña m a c o n i a niña torcida, niña querida. みんなかしわらみんなみに a Miña フ lamenga みんな i っ a えいらみん a みにんやみんな a ゃりーだみんなばれ a みんなまろかみんな a りかみん a かしわらみ a なかでん みんなバカ n ン a ー、みんなビーダー、みんなマンベンデ、みんなダデー。みんなミニーニャ、みんなケーダー、みんなバレー。みんなトロシダー、みんフラメンガ、みんなカデー。 おみやまて。 ニャー、ニャー、ニャー、ニャー、ニャー、ニャー、ニャー、ニャー、ニャー、ニ a ー、ニャー、ニャー、ニャー、ニャー、ニャー、ニャー、ニ m ー、ニャー、ニャー、ニャー、ニャー、ニャー、a ャー、ニャー、ニャー、ニャー、ニャー、ニャー、ニャー、ニャー、ニャー、ニャー、ニャー、ニャー、ニャー、ニャー、ニャー、a m ー、n ャ a ニャー、ニャー、ニャ Oh, maconha, m i ん a torcida、g a l ケー a a l botón de reset, que me lo inventen. Quiero empezar de nuevo a ver si así aprendo a entenderme. Lo haría diferente, me centraría menos en las cosas y más en mi gente. Habría más disculpas, menos excusas y no ocultaría mis dudas. Lo hice tantas veces r á p Seguiría viendo siempre, pero alguna que otra letra no debí permitir que saliese Lo de haber sido inconsciente no me preocupa, hay que serlo a veces, como hay que hacer locuras Pero esa lista de gente que sufrió por mi culpa A día de hoy aún me hace sentirme basura Lo haría distinto sin duda, la cagaría eligiendo singles, pero no volvería a hacer que sufran Papá, mamá, os quiero y no os lo digo nunca Serían mejor h i j o La altura. No lo hice todo mal, pero sí mejorable. Siempre pensé que pude dar más y me sentí culpable. Si hubiera otra oportunidad, trataría de calmarme. El drama no es fallar, el drama es conformarse. Estudiaría más, haría más viajes, hablaría menos de los demás, me aceptaría miante. Iría con más tranquilidad, menos arrogante. Sin creer que es mía la verdad, sería más consciente. Si hubiera otra oportunidad, yo sé que la aprovecharía. Si todo lo que. Si hubiera e m p e z a r trataría de compensar los errores que hice en la vida. Sí, si hubiera otra oportunidad, en cosas me equivocaría. Meter la pata no está mal, lo que quiero mejorar es la gestión que hice de mis heridas. Otra oportunidad, no sé si la sabría gestionar con lo cabezón que soy. Creo que empezaría por pedir perdón. Papá, no te escuché porque sabía que tenía razón. A mis amigos os digo lo mismo. Sé que a veces no sentisteis entendidos. Sé que el micro y mi obsesión h i z o que fuera lo mío. Pero ahora sé que la victoria era el equipo, no el partido.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 Fui exigente con mi abuelo, me quedé con lo malo cuando era bueno por algún comportamiento. Dame un botón y estaré a tiempo de no juzgar a un hombre de principios de 1900. Supongo que faltó i m p a t í a no solo con él, sino en mi vida en general. Qué movida s verlo cuando es tarde ya y te v e s l l o r a n d o enfrente de una foto en la sala de estatal. Si hubiera otra oportunidad, yo sé que la aprovecharía. Si todo volviera a empezar, trataría de compensar los errores que hice en la vida. Si hubiera otra oportunidad, en cosas me equivocaría. Meter la pata no es t á mal, lo que quiero es mejorar en la gestión de mis heridas. Ay, hemos vuelto a hacerlo. Pecho Jim, el lobo negro. Soy yo, soy yo.、Y、tú no, y tú no. t e m á Y más algo. Igual, Igual álbum guapo. Seguro. Hasta el final. Estás en sintonía de tu Radio Rebelde 91.5 FM. Un saludo a toda la audiencia del programa Grada Popular que se transmite por Radio Rebelde 91.5.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 Bueno, bueno, hoy escuchaban a nuestro amigo de la editorial Pinta, Papel y Vida, el cual nos hace esta invitación para acercarnos el día domingo, mañana domingo a las 3 de la tarde, a ver una nueva obra de teatro llevada por nuestros compañeros de Comunicalle. Comunicalle está llevando desde hace ya. Tres semanas, este bello unión, esta bella idea a partir del Ministerio de la Cultura y de Comunicación de rescatar un espacio que es de la comunidad y desde Corazón s a l s e r o que estás prestando e l espacio para que todos los domingos los chamos y chamas vayan a ver teatro totalmente gratis a partir de las tres de la tarde en el. Aquiles Nasoa, antiguo cine Urdaneta. Ahí mismito, en el silencio. Vamos a llegarnos todos a ver esta y apoyar estas obras. Por supuesto, l o s invitamos a que conozcan también el stand de nuestros amigos de a r r o a editorial tinta, papel y vida. Una, me parece una magnífica idea esto de los porta, de los marca libros y las portadas de los libros que tienen realidad aumentada. Usted va a una aplicación que le indican aquí detrás de cada uno de sus marca libros y al acercar la aplicación a los marca libros y a las portadas de algunos de los libros de este editorial, empieza un micro cuento, empieza a tomar realidad aumentada, escuchas un audio, escuchas la narración del del cuento y nos parece sensacional porque los chamos hoy día no se quieren apartar de los celulares, pero Nosotros debemos estimularlos a que tomen la literatura como algo normal de la vida, porque nosotros ninguno nacemos con un celular en la mano. Y lo que nos crea el celular es la adicción a los videojuegos y a una serie de mañas que debemos dejar poco a poco, porque nada como leer y transmitir a través de un lápiz y un papel lo que entendiste o lo que pudiste retener. Invitarlos entonces este domingo a las tres de la tarde a ver esta obra de teatro en el Aníbal n a s o b a de El Silencio, de Puerto Nuevo a Puerto Escondido, antiguo cine Urdaneta, al lado de lo que era la torre del de, de diario El Nacional, muy cerca de Plaza Miranda, a escasos 150 metros. También pueden escribirle a través d e WhatsApp a los amigos de Editorial Tinta, Papel y Vida a través del 0416 400 6484. Y por supuesto, visitar a los amigos de Comunicalle, que, los cuales puedes ubicar a través de arroba Comunicalle21. Este es el lado popular y, como siempre, vamos a también invitarlos a través de este audio. A que se acerquen al e INSES de. A lo, con los amigos de ...arroba... Escuela de Medios INSES, los cuales nos dejan este audio invitándonos a hacer cine totalmente gratis. Son como cinco días a la semana y van a poder entrar a este mágico mundo. Del cine, aprender un poco de lo que tiene que ver con, la, con lo mágico del cine. Vamos a escuchar el audio completico en la Escuela de Medios INSEE. En el mes de octubre, el cine se apodera de todas nuestras formaciones acá en la Escuela de Medios de Comunicación. De linces. Si te gusta contar historias y ya tienes una en mente, te invito a que participes en los talleres de guión, producción, dirección y edición que vamos a estar dictando en este mes. Te recordamos que ese proyecto va a ser realizado. Vas a contar con todo el apoyo técnico de nuestra escuela y de tus compañeros de estudio. Así que ven, cuéntanos tu historia. Ya sabes, no te quedes por fuera. Para mayor información, visita nuestro. Cuenta en Instagram, escuela de medios inces. Ya sabes, ven y participa y conviértete en el próximo realizador venezolano. Ahí tiene, n pues, la invitación de la escuela de y de medios inces, la cual nos hace la cordial invitación a estos talleres de formación profesional totalmente gratis、eh, y presencial en el edificio. De la Avenida Nueva Granada en el séptimo piso. Producción de campo, escritura creativa de g u i o n para cortometraje, dirección de cine, edición de audiovisual, introducción de la actuación en cine. Totalmente gratis. Seguramente en arroba escuela de medios INCE estarán colocando poco a poco cómo te puedes inscribir. También nos invitan a lo que es la producción de campo. Que va a comenzar este lunes 29 de septiembre hasta el 3 de octubre, a partir de la 1 de la tarde hasta las 4. Son tres horas intensas desde el 29 al 3 de octubre. Hay que estar pendiente de cada una de las publicaciones de nuestros amigos de Incel. Ya empieza octubre prácticamente. Van a estar colocando en su s t o r y seguramente, las diferentes.、Eh, Talleres que van a estar dictando. Igualmente, les invitamos a que visiten Escuela de Comunicación Popular CCS Yanira de Bornoz a través de su cuenta ESPYA o, mejor, CiudadCCSS, que van a estar colocando poco a poco sus diferentes talleres que van realizando. Esto sí tiene un costo, tiene un costo apenas de 5 lechuguitas. Y los del INSE son totalmente gratis. Y en grado popular, por supuesto, tratamos y procuramos de que todo lo que anunciamos aquí sea totalmente gratis, pero tenemos que tener, estar conscientes también que algunos necesitan de la colaboración de cada uno de nosotros para poder pagar los, por lo menos los,、eh, los honorarios del que va a dictar el taller. Entendamos de una vez por todas que no todo puede ser gratis en la vida. t i e n e que tener un valor para que la gente le duela en el bolsillo o le dé un valor a lo que va a realizar. Le dé un valor a todo lo que se le está inculcando, porque al final vas a ir a un curso a recibir ciertas ideas, ciertos t i p s que te van a ayudar a enfrentar o a mejorar tu oratoria. Tu truco para poder editar、eh, y llevar un programa puede ser radio o televisión. En este caso, estamos hablando de cine y lo invitamos a todos. Mire que esto está para chamos desde 15 hasta 99 años. Así que no hay excusa para hacer un taller o un curso en Venezuela, que la mayoría son gratis. Así que vamos a aprovechar. Esto es Grada Popular por la 91.5 FM. Vamos a escuchar un nuevo tema musical. Y volvemos en unos minuticos. Esta tremenda banda de Argentina que se llama Olvigas Negras, con esta excelente canción que le vamos a estar contando de qué va. Y nunca se junde tierra, está la b a l a p o l i c i a l テレビは自分の人生を見ていて、その人生を見ていて、その人生を見ていて、その人生を見ていて、その人生を見ていて、その人生を見ていて、その人生を見ていて、その人生を見ていて、その人生を見ていて、その人生を見ていて、その人生を見ていて、その人生を見ていて、その人生を見ていて、その人生を見ていて、その人生を見ていて、その drama televisión。Que 何が何が e n 何 a r la noticia Que nos van a vender hoy Que vengan los periodistas Que vengan, que vengan Que venga 何 ven ven ven a 何が何が何 i 何が何が何 e 何が何が何が何が e が何が何が何が何 e 何が何が何が何が何が何が何 r 何が何が e が何が何が何が何 e 何が何が何が何 o 何が v i m o s acá もう f o っ m a とびらもんのせんどいわくばさんどいわくばさんどいわくばさんどいわくばさんどいわくばさんどいわくばさんどいわくばさんどいわくばさんどいわくばさんどいわくばさんどいわくばさんどいわくばさんどいわくばさんどいわくばさんどいわくばさんどいわくばさんどいわくばさんどいわくばさんどいわくばさんどいわくばさんどいわくばさんどいわくばさんどいわくばさんどいわくばさんどいわくばさんどいわくばさんどいわくばさんどいわくばさんどいわくばさんい もう一もう一度、もう一度、もう一度、も a 一う一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一う一度、もう一度、もう一度、 No、dando dando INFORMACIÓN もう一度、おしい どう よし、ともそい。 Las ocho y treinta tres y minutos. Sí, señores, de vuelta después de un breve corte en tu grada popular. Ahí estaban escuchando hasta una salsa, se nos coló ahí, pero bueno, bienvenida también la salsa. Si usted que le quiera que le pongan salsa. Grada popular, como todos los sábados de siete nueve de la noche, procurando traerles una agenda cultural. De la misma, estimulando a que los chamos vayan a los museos, dejen el celular, hagan deporte, practiquen, algún ejecuten algún instrumento nacional, ¿no? un instrumento puede ser el tambor, la guitarra, el cuatro, el arpa, arpa maestro. Así mismo estamos en esa procura de estimular también la literatura. Ahí siguieron llamado el amigo, nuestro amigo director de esta bonita editorial. l q u i e n e s o están ahí en el teatro、eh, Aquiles Nazoa, antiguo cine Gordaneta? Mañana pueden irlos a visitar. Lleguen ese poquito más temprano, la s hora s a las 3. Ahora sobre nuestro Hugo Chávez, ¿no? Se llama Chávez. Hugo Chávez, una biografía que es como un cuento. A partir de las 3 de la tarde, lléguense para que se tomen algunas fotografías o selfies. Algunos personajes que van dando vuelta ahí de, de actores de c o m u n i c a l a que están realizando esta obra. i n c l u s i v está e el mismísimo Aquiles n a s o d a dando vueltas por el teatro. Está un stand de la editorial Tinta, Papel y Vida. Y unas muñequeras que tienen su gran mesón ahí para la venta de muñecas. Y por supuesto, los libros de los amigos de la editorial. Tinta, papel y vida. Así que acérquense, disfruten del buen teatro totalmente gratis. Igual que la o b r a que nos recomienda también la gente del de CN Teatro, que mañana a las 4 tiene una o b r a que se llama Dormir, Dormir, tal vez soñar, un juego teatral. Esto una dirección general de bajo la dirección general de María Brito y la asistencia d i r e c c i ó n Angélica Rinaldi. Esta obra de teatro se realizó el día de hoy, sábado 27 y mañana 28 a partir de las 4 de la tarde, totalmente gratis, en el Teatro Alberto de Paz y Mateo. El mío está en la Avenida Los Manolos con. Diagonal a la avenida Andrés Bello a las 4 de la tarde, totalmente gratis, imperdible. También pueden acercarse al mismo teatro Alberto de Paz y Mateo, que va a estar efectuando la obra de teatro Los Cuatro de Copenhagen. Esta obra sí tiene un costo, mañana su última función a las 4 también. Eh, en el Alberto de p a z y Mateo, el mismo tiene un costo de 6 d ó l a r i l l o s Así que acérquense, apoyen al Teatro Nacional y por supuesto, invitarles de nuevo al octavo Mercadillo del Buen Vivir que comenzó el día de hoy 27, pero c o n t i n ú a mañana, domingo 28 de septiembre, a partir de las 2 de la tarde. Va a estar el estampado de camisetas. Aquí te incitan a que lleves tus camisetas para que te lleves un bonito diseño en tus camisetas. Y también a v e r un taller de dibujo de 2 a 5 de la tarde. Por supuesto, en ese mercadillo del buen vivir, eso está ubicado en los pasillos o jardines del Teatro de, del Museo de Ciencias, que está ubicado en Bellas Artes. Acérquense. Un bonito lugar para que compartan con sus hijos. Pueden entrar a los museos primero, pasan por el Museo de Ciencia, pasan por el Museo de Villasarte que está al frente. Luego entran a lo que es el Parque de los c a o s y, por supuesto, van luego a hacer e s t a paseo t por el eje del Buen Vivir para que compartan lo que es el estampado y. Un taller de dibujo que se va a estar efectuando de 2 a 5 y el estampado va a partir de las 2. Llevando tu camiseta, te podrás llevar un buen diseño totalmente gratis. También recordarles que ahí va a estar, en ese mismo pasillo del Buen Vivir, una serie de artesanos, los, que van a, los cuales van a estar o s u hijos e s t á n ofreciendo sus bellos y magníficos productos hechos a mano. Y recordarles que el sábado 4 de octubre, como todos los primeros sábados de cada mes, nuestros amigos de la feria, feriaconuquera, van a estar realizando un nuevo evento, pues, para compartir con todos lo que ellos mismos siembran alrededor de Caracas. La Feria Agroecológica de Caracas, esto es una de. El primer sábado de cada mes, este sábado 4 de octubre, el próximo sábado, a partir de las 9 de la mañana, y o te invitan a que lleven tu paraguas y tu bolsa ecológica. Así que, y por supuesto, la paciencia y la, el entendimiento para que puedas escuchar los debates que ahí se dan. Y también, por supuesto, la agenda cultural que no se puede dejar. nunca por realizar así que bueno, nosotros nos vamos los invitamos a todos siempre a colaborar con estas peleas con uqueras porque y allí es que deberíamos nosotros aprender ser productores tener en nuestras casas、eh, sembrados nuestros patios hay espacio para sembrar señores en nuestras platabandas en nuestras Hasta en el mismo balcón usted podría sembrar ajíes, tomates, pimentón, aguacate también. Podría también tener un gallinero vertical, como decía el comandante Hugo Chávez. ¿Por qué no?、Pues? ¿Sabes p u e s que tener un par de gallinas que todos los días tenga tus dos cáscaras seguras? Caramba, caramba. Eso no lo tiene todo el mundo. Bien, esto es grave popular cuando ya son las 8.41. Vamos a un nuevo tema musical. Esto es e l señor Pablo Hassel. Un poquito para concienciar a los que nos escuchan por la 91.5 FM, la Radio Rebel. Cayolanas. escupo izquierda vendida su reformismo no me engaña olvidan a comunistas como los torturan no se llega a un socialismo avanzado por las urnas en euskalería no dan de lado a sus presos por eso entienden más la furia que expreso cada latido es intenso como la clandestinidad ya nunca salgo del portal sin ambos lados mirar Pierdo oyentes a diario por hablar claro, pero no quiero tonto, soy más feliz gritando. Moriré tiroteado antes que esclavo callado, lo sabe el Estado, por eso acaba esposado. En la lucha siempre seguí, aunque me controlen hasta el aliento con Masegui. No voy de héroe, aporto mi grano de arena Y aporto montañas, el camarada arenas Que menos que protestar ante la decadencia enferma De en un sistema que si tienes corazón te quema Más miedo a perder la dignidad que a la cárcel Acostumbrado a que fachas me amenacen Me anima a que me odien progre, rollo Sabina Estas avenidas casi me vuelven un homicida Que remedio que seguir aquí si no me dejan salir Tu rap vacío me importa menos que el Real Madrid Soy el que pesa la soledad no se rinde otros ocultan que son rojos por un ligue d e finde una canción el mundo no puede cambiar pero si、sí、a las personas que un día lo cambiarán esa es mi vendetta ese es mi plan mientras le echa la culpa a esta hasta de que Rajoy no sepa hablar ahora con que vais a distraer a la gente eh pero bien que no habláis del PCR bien que no salió el juicio a l camarada Arenas por la tele no fuera que la clase obrera se enterara de quién le representa Cerdos manipuladores, cerdos manipuladores Dicen que el comunismo queda anticuado Los que creen que por reptiles somos gobernados Como si ya no existiera la dictadura de una clase sobre otra A mí lo que me importa es la derrota del sistema que nos condiciona No sé aquí hay aliens con forma de personas Son humanos los poderosos Si cortas su cabeza verás como sangran rojo Quiero servicios públicos de calidad Si me da un infarto conectarme a cosmos no me salvará Hay mucha peña a la parra con tonterías Un ejército rojo no los aliens te defenderían El socialismo una solución plantea Porque sobre todo toca de pies en la tierra Mierda, la cosa está más que fea Hasta dicen que Lenin era amigo de los Illuminati Sí claro, y la monarquía nos sale gratis Es otro día que por no llorar de casi todo me partí Yo Pablo h a s e l me la suda la mierda que hables Solo eres un puto rapper Y yo estoy a cosas más importantes Tengo enemigos más importantes Por favor, que nazca otro Iván Sidorenco Que n a z c a muchos más Iván Sidorenco En todo caso el ejército rojo Es quien nos defendería Déjate de parras, toca de pies en el suelo Que hay cosas más importantes Que pensar si hemos sido visitados por alguien o no. Qué reptiles ni qué hostias. Decapita Esperanza, Aguirre y verás cómo son, son las 8 y 44 minutos. La emisora comunitaria de Katia, Radio Rebelde 91.5 FM. Con más fuerza. Sí, señor, de vuelta en la grada popular e s t a tarde-noche lluviosa de Caracas, ¿no? Estamos viendo las pantallas de Telesur, el cual está transmitiendo en vivo y directo una represión de parte del gobierno de Perú hacia los ciudadanos en la calle. Esperemos que esto no lleve a más. Y que por supuesto se respete la decisión del pueblo en nuestras naciones latinoamericanas. Igual que bueno se llegó a un acuerdo de paz y un acuerdo de alto, alto al fuego en Gaza y en Ucrania. Ese es el, deber, el llamado que debemos hacer como comunicadores. La verdad es que no queremos guerra, nadie quiere una tercera guerra mundial, y menos con estos locos que tienen bombas nucleares. Hay que tener cuidado con el discurso cuando estamos manejando medios de comunicación. Recordemos que tenemos, que tener un, tenemos como un deber llamar a la paz, al consenso y, por supuesto, al raciocinio. Igual sabemos que tenemos en el frente, en, en las costas del Caribe, una amenaza o un intento amenaza de parte del gobierno hostil de Donald Trump, el cual busca como los, sus antiguos、eh, pasados, es decir, los colonizadores o piratas, porque ellos no han dejado de ser piratas. Ellos siguen multándonos, siguen nos siguen saqueando nuestros productos, nos siguen saqueando nuestras riquezas. Y eso es lo que ellos quieren. Ellos buscan el debilitamiento de los gobiernos para imponer sus títeres. Lo que ocurre en Ecuador, lo que ocurre en Perú y en otras naciones amigas y vecinas, la cual lamentablemente no hay liderazgo real. Y gobiernos van siguiendo la soberanía de su país. Ahí ven al títere de, de Argentina, el cual fue a la mele las botas a t r u n g a y a Washington. Va entregándole también sus tierras al sur de Argentina a Israel. Toda una locura que e s t á realizando mi ley en la Argentina. Qué desastre. Y, y dejando endeudada. Cada día a la nación, es decir, al pueblo. Ellos solo saben socializar las, las deudas, nada más cuando, cuando son las deudas que se llevan ellos y los banqueros, pero no saben socializar las deudas sociales para poder distribuir mejor los recursos del Estado. Así estamos y procuramos que mejoremos en el mundo.、Eh, nos interesa más producir, nos interesa más ser una nación de la cual tengamos disposición de la educación, de la salud, unos mejores servicios. Hace poco entendemos que aumentó el pasaje del metro a 30 bolívares y el pasaje de un pasaje que estaba en 15 O sea, aumentó el 100%. En mi opinión, como productor de este programa llamado Grado Popular, pienso que es un aumento algo exagerado. Debió haber sido un poquito menos incursivo, es decir, con un porcentaje menor hubiese sido más aliviante. Ejemplo: si estaba en 15 bolívares, con lo que lo aumentaras un 33%, seguramente lo ibas a llevar. A 20 bolívares ahora llevarlo al 100% ya pega un poquito más de 15 a 30 es el 100% si lo hubiese aumentado el 30% nada más seguramente lo hubiese pegado menos en el bolsillo a nuestros compañeros y compañeras a todos los usuarios que utilizamos el metro de Caracas con respecto a las camionetas bueno Ni menos que el mismo caso, porque el pasado estaba en 30 bolívares y tuvo un aumento de aproximadamente 33%, porque fue llevado a 40 b o l í v a r e s Ahí lo pensaron un poquito más. Yo pienso que nosotros, para llegar, si ese es el fin o el afán del gobierno bolivariano, de llevar unos mejores salarios y, por supuesto, mejorar también el pago. De ciertos servicios que generalmente son prácticamente gratis. Ejemplo, la electricidad de Caracas es muy económica, comparándolo con el Colombia, Ecuador y, y los países que tenemos alrededor, Brasil. Claro, para eso tendríamos que tener salarios de 500 y 600 dólares, que es imposible ahorita cubrirlos con, con lo que ocurre en la economía nacional. Que hoy día hay un bochinche otra vez con la moneda norteamericana. n o Hoy día c a d a día va subiendo un poco más. Pero bueno, ese es el llamado que hacemos.、Eh, entendemos que la economía a todos nos pega por igual.、Eh, y por supuesto, en grada popular y en Radio Rebelde hacemos el llamado a que. La gente tome con calma cada una de las tomas de las decisiones que haga el Estado venezolano y, por supuesto, apoyando cada uno de los eventos que está realizando el gobierno para enfrentar las amenazas del exterior. Siempre debemos estar preparados para, la, para, estar preparados para tener la paz y que estar preparados para la guerra. Hoy día, por ejemplo, todo el sábado lo dedicaron el Estado Nacional a lo del simulacro para las cuestiones de, de los sismos que hemos tenido los últimos días. Nos han sorprendido los sismos desde el pasado miércoles, jueves, que ocurrieron en el occidente de la, de la nación y también se han sentido en varios sectores de hasta de Caracas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, estar cada día más preparados. Me parece muy bien que estemos preparando a todo el pueblo venezolano para cualquier eventualidad, porque así como se preparan esas naciones hostiles para las guerras, nosotros también nos debemos preparar para la paz. Así que este es Grado Popular, nos escuchamos el próximo jueves. Llegamos bajo la dirección, el jueves de 2 a 4 de la tarde, vamos a estar aquí por la 91.5 FM. Llegamos a la dirección de esta estación, el señor Juan Arteaga. en la coordinación de producción、eh, Jesús a r t e a g a y en la coordinación de educación, cultura y deporte, el amigo Oscar Tor, quien estuvo en la producción de este espacio, Javier x a v i e r de esta tu grada popular que se transmite los sábados de 7 a 9 y los jueves de 2 a 4 de la tarde. Puedes comunicarte con nosotros a través de nuestro blog, grada popular.blogspot.com. Los grandes éxitos de la música latina los escuchas por Radio Rebelde 91.5 FM. La verdad como bandera. Hermano, ¿qué te parece si cantamos una gaita con los cardenales del éxito? Corazón, sabrosa, sandunguerita, de esas gaitas que le paran a uno los pelos, che. Bueno, prim, la tardanza que arranca el cuadro.